publicados tanto en AgoraSol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web www.ondasonolaradio.com Hoy comenzamos desde la distribuidora holandesa Tundist para escuchar algunas de sus novedades recibidas directamente a nuestra dirección postal. Comenzamos con Ute Wasserman, Jack Blanc y Michael Borfeld, tres veteranas improvisadoras que recientemente han publicado disco dentro de la serie Improvisors, del sello también holandés Contrans de Jacques Blanc. Ute Wassermann es una vocalista, improvisadora, compositora y artista sonora alemana que lleva más de 30 años en activo con este tipo de propuestas. Lo mismo se puede decir de Jacques Blanc. Más información en www.jaabblanc.com En cuanto al alemán Michael Borfeld, es un artista sonoro que trabaja en el campo de la improvisación y la música experimental. Más información en www.borfeld.org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 Ugh!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 Continuamos con Music for the Cat Movies, música para películas de gatos, disco improvisado por el saxofonista holandés Bo van de Graaf y el pianista que es Molhoek al piano. Este dúo toca una amplia gama de repertorios desde 2006. Music for Cat Movies se improvisó en vivo en un concierto en Holanda el 19 de septiembre de 2018. Escuchemos a continuación un extracto. uh eh. Cambiamos de tercio para escuchar a Spinifex y su último disco editado hasta la fecha de hoy, titulado Soufifex. Compuesto e improvisado por Tobias Klein al saxo alto, Bart Maris a la trompeta, John Dickman al saxo tenor, Jasper Stadthauders a la guitarra, Gonzalo Almeida al bajo y Philip Moser a la batería. Edita el sello www Traitón www.traytone.org. Y distribuye www.tundist.nl. Seguimos con Niebla, dúo formado por el guitarrista Fernando Junquera y el músico electrónico Ignacio Córdoba. Fernando Junquera es una de las figuras imprescindibles del underground valenciano. En activo desde los 90 ha participado en proyectos como Balano, Salchicha y Estrategia Lo Capto y en Solitario Como Negro desde el 2001. Ignacio Córdoba es un músico electrónico madrileño radicado en Copenhague. Ignacio se entrega a La Caja una vieja máquina industrial que utiliza para manipular el tiempo como lo hace un agujero negro. Lo acelera y lo ralentiza, lo estira y lo comprime mientras nos lleva por sonidos subacuáticos, atmósferas burbujeantes y melancólicos cantos de sirena. Niebla estarán de gira el próximo mes de junio en España presentando su disco de debut de título homónimo y editado por el colectivo hispano-danés Magia. Su música pasará por Valencia, Madrid, Barcelona, Alcoy y Alicante, entre otras ciudades. Podéis obtener más información en booking@magiamagia-magia.org y en sellodemagia.bancamp.com Con un extracto del debut de Niebla, nos despedimos hasta el próximo programa.